Gracias, Daniel. No sé cómo decirte lo amable que eres. Bien, amigos, son las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Required, te estoy hablando del año 1985 y en él este pedazo de tema que se llama.、Oh, baby, don't lose my number. Así de esta manera comenzamos, bueno, no, mejor dicho, así de esta manera estamos a punto de terminar la semana. Las cinco y seis minutos, una antes en Canarias. Ya estamos en directo desde el estudio 5 de XFM para hacer que este viernes por la tarde sea de lo más positivo y divertido. Oh, oh, oh, oh. Buenas tardes. Y Leo Garriga. Y Daniel Renova. Y Víctor Álvarez. Que ayer se lo pasó en grande, sí, porque ayer. Tuvimos un festival muy especial en la Sala Cool de Madrid, donde estuvo Rafa Sánchez. Y nuestro querido compañero Víctor Álvarez hizo el warm-up, es decir, puso a la gente en ambiente y luego presentó a Rafa Sánchez. Bueno, en fin, y Rafa hizo un concierto extraordinario, fantástico. Habrá más fiestas de estas, no os preocupéis. La de ayer, un exitazo. Víctor, eres un máster. Bueno, amigos, hoy es viernes y hoy es nuestro Dedication Day. Sí, es día para dedicar, día tranquilito, relajadito. Empieza el fin de semana y lo que me gusta es hablar contigo por antena. Va, te voy a dar el número de teléfono para que me llames desde ya. Te dejo el micro, pides la canción que quieras, se la dedicas a quien quieras y si es posible, pues nos cuentas una historia divertida para que así nos lo pasemos bien todos. Alguna anécdota que tengas de esa persona a la que le quieres dedicar la canción. Va, toma nota. 606-712-658. 606-712-658. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Dance, away. Just another play for today Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you Nothing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 Si estás con nosotros, será de lo más positivo.、Uh, Anastasia! Juan de l o a s ¿Cómo nos gusta el rollo que tiene nuestra blanquita rubita Anastasia? Bueno, soñar a las 5 y 20, una menos en Canarias. Hoy es nuestro. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Barcelona. Ahí está nuestra amiga Maika. Hola Maika. Hola Ricky y Quiseros, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú nos querías contar algo de tu amiga que le pasó ayer, que me lo estabas contando aquí? Ahora a micro cerrado. Sí. Y, y, sí. Qué escándalo, sí, cuéntanos. Es u n especial <risas> ilusión, pues,、eh, llamar a este programa y dedicarle. Pues una canción, porque ayer se rompió el tobillo, rompió con su novio.、Pero、a ver, cuéntanos, cuéntanos, y... cuéntanos por orden cron cronológico. e o s sea, decir, primero rompió、bueno, pues、con su novio, ¿no? Ayer se llama Estrella. Sí. Y ayer、eh, tuvo una conversación muy desagradable con él. Sí. Y entonces、eh, salió llorando. Partieron peras, ¿no? Sí, exactamente, pero para siempre. Y salió, y di salió, salió, salió disparada, ¿no? Salió tan disparada ¿Sí? que se cayó justamente en el hueco de un árbol. Y la gente te ha s hecho daño, <ríe> lo, por lo típico, ¿no? Y la pobrecilla, pues allí. Y ay, se ay, rompió、no. un tobillo ay, no, y ay, ahora, ay, pues. Ay, se... ay, ay, ay. Hoy se ha perdido el Friday, que era lo que le gustaba a ella, ¿no? Pues. Bueno, pero escucha. Y está en casita descansando. Pero, Maica, mira, tú sabes, el, el lunes, en la web de XFM, XFM.es,、eh, en la sección podcast, ya estará colgado el podcast de hoy, así que vais a poder escucharlo juntas y reíros y disfrutar mucho. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu amiga? <risa> pues justamente la de Bad r o m a n c e Bad Romans. Por culpa、eh? de un desgraciado amor, la pobre está como está. <risa> bueno, pues muchas gracias, Maica. Y oye, de t u Parte a tu amiga este Bad r o m a n c e de, de Lady Gaga. Buen fin de semana. Igualmente,、eh? un beso a todos. <S póntale el manifestations> Todos hemos sido propietarios de un corazón solitario, de un corazón roto. o w n e r of a Lonely Heart se llaman Yes. Y nuestro teléfono se llama 606-712-658. 606-712-58. Llámame. Hoy es nuestro Dedication Day. やった n e v e r s a t i s f i e d ちゃんちゃんじゃない !What a lie to you! Así es como se llama esta canción, te hablo de año 1992, fue su primer sencillo y desde luego fue su One Hit Wonder. Número uno en casi todo el planeta. Esta canción de Charles Anelli. What I like to you. Hoy es nuestro Dedication Day. Sí, hoy estamos como más relajaditos los viernes, ya lo sabes, ¿eh? comenzando el fin de semana. Y nos encanta tener contacto contigo, saber quién está ahí al otro lado, porque eso es siempre una incógnita. Y para ello tenemos una vía directa hacia ti, que es nuestro teléfono: 606-712-658. l l á m a m e sí. Hoy es nuestro. o Dedication Day. Bueno, tenemos a nuestro amigo Bernardo. Hola, Bernardo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas, Bernardo? Desde de Olivares, un pueblo de Sevilla. Fantástico. Tiene un color especial. Y Olivares también.、Eh, y usted hombre, también, porto, señor porto, porto, Bernardo.、Sí. Faltaría más. <risa> Muchas gracias. Igualmente, igualmente Bernardo,、sí. tú eres profesor, ¿verdad? Sí, yo soy maestro en el colegio de los Eucaliptos, en Olivares, aquí en mi pueblo. ¿Y de qué das clases, Bernardo? Pues soy tutor de, de cuarto B, de un, uno de los dos cuartos de primaria. Ajá, y les inculcas,、sí. por lo que me has contado, les inculcas muchísimo a tus alumnos el arte de la música, ¿verdad? Pues sí, desde el año pasado ponemos todos los días,、eh, desde que desayunamos en la clase,、sí. pues para amenizar un poquito el ratito del desayuno, pues ponemos、eh, el nombre de una canción,、sí. de una canción que no, que no estén ellos muy acostumbrados a escuchar, canciones pues de los 90, de, de los 80,、Ajá. alguna incluso más antigua,、Ajá. y comentamos un poquito sobre ella, la escuchamos, y la verdad es que se están aficionando ellos al rock y al pop, bueno. Ah, y muchas de esas, de esas ideas las sacamos de vuestro programa. A、ah, la música de los 80 y los 90, fantástico. Estaba、pues、todo、sí, por、pues、inventar、sí. y todo era maravilloso en aquella época, a Sí, parecía que sí, parecía que sí. Oye, ¿y cómo te responden tus alumnos? Pues les encanta, les encanta. La verdad es que al principio he、pues、sorprendido un poco de escuchar cosas que, que a lo mejor a los que estaban menos expuestos.、Ajá. Pero les encanta Queen, les, les encanta Michael Jackson, les encanta c o l d p l a y escuchan un montón de Tina Turner. Eh, la verdad es que le gusta mucho. Caray, oye, ¿y tú, como docente, qué efecto、eh, crees que les está haciendo esto a tus alumnos? Hombre, yo creo que la música siempre es buena compañía. La buena música siempre es buena compañía. Y el estar expuesto a, a una riqueza cultural pues, amplia y variada, pues abre la mente. Igual que abre la mente, estar expuesto a otros idiomas o a otras cosas, pues la música también, en、pues、ese sentido. Imagino. i m a g i n a Bernardo, que querrás dedicarles una canción a tus maravillosos alumnos, ¿verdad? <ríe> Por supuesto que sí. Dime, Dame un, unos segunditos.、Sí. Mira, al principio se la quiero dedicar a todos los niños. A todos los niños, porque como decía antes, creo que escuchar buena música. Sí. Eh, les ayuda a ser buenas personas y creo que es una buena compañía la buena música. Desde luego, después también、eh, dentro de esos niños, pues a mis cuatro sobrinos ¿no? que los quiero pues, con locura. Y después, por supuesto, a todos los alumnos del Colegio de los e u c a l i s t o en Olivares,、eh, especialmente a los dos a los dos cuartos a los que les doy clase de educación física y después, especialmente, especialmente, especialmente a mi clase a cuarto B. ¿Y qué calcio? Es que... que... dime, dime, dime, dime. Sí, sí es, que, es, es que ellos son en ciencia son, son muy buenos. En lengua y en matemáticas es que son,、mm, vamos, geniales, maravillosos. Bernardo, si te, doy, si te doy cuerda, Bernardo, me estás aquí contando、eh, las maravillas de tu clase. Bueno, cabeza, bueno, hasta bueno. A las、bueno. 8 de la tarde, hijo. <risas> es que son los mejores, es que son los mejores, es que son buenas personas, que es lo mejor. Venga, Bernardo, ¿qué canción quieres dedicarles? Pues yo les quiero dedicar We Are the Champions. Son unos campeones y les voy a dedicar We Are the Champions de Queen. Gracias, Bernardo. t i m after time. I've done my sentence. did No crime and bad mistakes. I've made a few. fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure. Inolvidable, inmortal e irrepetible. Hicimos un especial fantástico el pasado de miércoles conmemorando el 30 aniversario de la desaparición de f r e d d i e Mercury y nos quedó genial. Si quieres rescatarlo, está en los podcasts en la web de KissFM.es. KissFM. La mejor música. Esto es Kiss. ¿Qué t s eso? e s t s Pink. are Search lights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts a n d your s o u Down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? To Be sold, we are cheered. woman Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. Banda sonora de lujo con Roy Orbison. s í esto es, woman. I have time of my life. y a la vuelta en nuestra pasarela, vamos a invitar a desfilar artistas como Bill m e l l e y Jennifer Warnes con este I have time of my life. I have y también Alaska y Dinamarca. Vamos <todos. S 2> t o う o s うも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう i どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう Para salir por antena y que conversemos juntos en antena y que dediques una canción a quien quieras. Te voy a dar el teléfono para que lo apuntes. 606-712-658. 606-712-658. Nuestro compañero Daniel r e l o v a que ya viene bailando porque le encanta Sash, le encanta Las Cadinerama, le encanta la música de los 80, que sí, Daniel. Y nos va a traer las noticias en el boletín informativo puntual de las 6:5 en Canarias. Y a la vuelta estaré aquí. ¡Te espero! Esto es Kiss.